Mañana estaremos miles y miles de personas todos todos repudiando una actitud de la corte inmoral que además no tiene eh, no tiene entidad no tiene entidad moral para haber hecho eh, ese, ese digamos aprena al pueblo jerino así que yo pido también que se le haga juicio político además de sacarlos de allí no puede representar al pueblo jerino